Muy buenos días. Ya son las 7 de la mañana. Hoy es viernes, viernes 1 de abril. Comenzamos mes, abril de 2022. Y la temperatura en la ciudad en este momento es de 13 grados con 4 décimas. La Glorieta, con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Saludos, hoy alcanzaremos una máxima de 16 grados eh, con cielos eh, de predominio muy nubosos y vamos a terminar esta semana con eh, comenzar un mes, el de abril y con una noticia pues de las más esperadas, las gasolineras hoy bajarán 21 céntimos por cada litro, así el precio del combustible, así que hoy se espera gran afluencia de vehículos ...en las estaciones de servicios... ...además, a partir del domingo volverá el frío... ...temperaturas algo anómalas a esta época del año... ...y este abril además, es el mes de la Semana Santa... ...las vacaciones, temporada turística, la feria de abril... ...la del libro y la de la, también, el mes de la inflación... Quizás lleguemos a las vacaciones sin la obligación de llevar las mascarillas en el interior. De momento hay procesiones en la Semana Santa, vamos a lo seguro, después de dos años sin ellas. Las playas se están poniendo a punto, reparando los desperfectos ...de los temporales... ...y aunque el tiempo ande revuelto... ...quizás pueda venir el buen tiempo para las vacaciones... ...además es el mes del libro... ...por lo que hay previstas numerosas actividades culturales... ...y también movilizaciones... ...la de los agricultores y regantes en Alicante... ...en defensa del trasvase Tajo Segura... ...que ayer cumplió su 43 aniversario... ...y la de los vecinos y partidos políticos de la oposición... ...que volverán a defender la Cruz del Paseo de Germanías... ...el próximo 23 de abril... Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. ¿Tú eres de los que quieres o no quieres la cruz en el paseo de Germán? ¿eh? Ay, no me metas en esos líos <risa> que yo creo que son casi más juegos políticos que otra cosa. Bueno, yo te digo que de momento esa movilización ya la han convocado para el 23 de abril, que cae uh -huh. sábado. Menuda cruz para los periodistas que tienen que cubrir esa noticia. Hola, trabajar. <risa> bueno, pues, eh, si te parece, vamos con... titulares. Los titulares. Eh, antes de los titulares, ¿qué te parece si le damos una oportunidad a José Feliciano? Lo rescatamos del olvido. Ah, claro, porque te la cruz de los caídos, la cruz de los caídos nos incita <risas> a escuchar esto de José Feliciano. Dos cruces, de momento una, uh, centraje, una es para el equipo de gobierno y la segunda cruz que ya se ha desclavado creo que es la de la Universidad Miguel Hernández de Elche porque parece que va a tener por fin sede cultural en el centro histórico de la ciudad, algo que le venía reclamando la ciudad, el equipo de gobierno y muchos partidos políticos y también agrupaciones sociales En, desde hace décadas la U, y decimos que parece porque la universidad ha sacado a licitación hemos visto en el en el portal de transparencia ese contrato para alquilar un local en el centro histórico de la ciudad, con el fin de abrir su sede cultural por un importe de 208.000 euros. Y se ha presentado una oferta, la de los propietarios del edificio construido en 1925, situado en la Plaza de Baix, y que ha sido, hasta hace muy poco, las oficinas del BBVA. También les contaremos que continúa saliendo ayuda humanitaria de Elche a Ucrania. Día enviará dos ambulancias cargadas de material médico, sobre todo mascarillas de oxígeno, al hospital de Leópolis. Las donaciones de empresarios y particulares van a posibilitar este envío, que saldrá la próxima semana para llegar hasta la frontera y entregar las ambulancias al ejército ucraniano. Y ya se ha puesto en marcha ese plan extraordinario de limpieza para poner a punto el litoral después de sufrir las consecuencias del temporal de las últimas semanas. El dispositivo está formado por 15 operarios que trabajarán intensamente en la limpieza retirada de arribazón y residuos arrastrados por las lluvias con el fin de mejorar la imagen de nuestras playas de cara a estas vacaciones de Semana Santa. La oposición en bloque, excepto el edil no adscrito, apoya la nueva movilización que la Plataforma Social en Defensa de la Cruz ha convocado para el próximo 23 de abril en el Paseo de Germanías. Partido Popular, Vox y Ciudadanos exigen al equipo de gobierno que no retire la cruz como se contempla en la remodelación de esta plaza porque consideran que no es un símbolo franquista. Y el Ayuntamiento acaba de incrementar su aportación económica para la Semana Santa de Elche. Ayer se firmó el convenio con la Junta Mayor, por el que van a recibir 45.000 euros para celebrar todos los actos programados y mantener esta tradición viva en la que participan 8.000 personas y 31 cofradías y hermandades. Y en clave deportiva, contarles que el domingo juega el Elche en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Ayer, el internacional Lucas Boyer ya se incorporó al entrenamiento. Y hoy lo harán Enzo Rocco y Mojica. A la una y media en marcador, comenzaremos la retransmisión de este importante partido el domingo. Encuentro para ambos equipos. Y como no solo de titulares... Vive el hombre, cuando aclaremos un poco la garganta. Sí. ¿Qué me vas a contar, Antonio, del mes de abril? Que empezamos mes de abril. Los antiguos romanos lo llamaban aprilis, en Ajá. latín, y se ha querido relacionar con el verbo aperire, abrir, asociándolo pues que este mes es cuando comienza la primavera, se abre la tierra, se abren las flores, y un par de curiosidades. Abril se inicia el mismo día de la semana que julio, todos los años, y que enero en los años bisiestos y abril termina el mismo día de la semana que diciembre cada año es decir en abril terminamos en sábado es decir el año termina en sábado y siempre es igual ah no lo sabía claro. curiosidades curiosidades y así rápidamente decirte que en abril es cuando nacía la poetisa diplomática y pedagoga chilena gabriela mistral mm. que en abril es cuando murió el guitarrista de nirvana kurt cobain que en abril El cosmonauta soviético Yuri Gagarin, a bordo de la nave Vostok 1, era el primer hombre que alcanzaba el espacio, o que, en abril de 1452 nacía Leonardo da Vinci, y, un dato curioso, en abril, el 23 de abril de 1616, fallecían, cosas de la vida, el mismo día, el mismo año, Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Por, Por eso, eso, es el día del libro. Bien, pues con esos apuntes históricos del mes de abril y curiosidades de este mes que comenzamos, pues también iniciamos nuestro relato informativo. Parece que la universidad, lo hemos dicho en titulares, tendrá su sede cultural en pleno centro histórico. Al final no será en el Aula Cultural de la Glorieta. Las negociaciones con la Fundación Mediterráneo fracasaron y se ha estado buscando otra fórmula, el alquiler y no la compra. Ha salido a licitación ese contrato de arrendamiento y se ha presentado una oferta el pasado lunes, 28. El importe es de algo más de 200.000 euros y la oferta es de los propietarios del edificio emblemático de la Plaza de Baix, construido en 1920 y que albergó hasta hace muy poco las oficinas bancarias del BBVA. El rector explicó ya el pasado mes de diciembre, en ese encuentro navideño con los medios de comunicación, que uno de los retos para este año... ...es la implantación de la nueva sede universitaria... ...en el centro de la ciudad... ...un espacio en una zona, dijo, transitada... ...de al menos 250 metros cuadrados... ...con el que visibilizar la universidad... ...y que se va a destinar a salas de estudio y multiusos... ...aulas de la experiencia o sala de prensa... ...y donde se van a instalar también... ...grandes paneles informativos... ...la fecha que se plantea la Universidad Miguel Hernández... ...es que la nueva sede del centro sea una realidad... ...antes o después del verano de 2022 para que esté disponible de cara al inicio del próximo curso académico, al igual que la nueva residencia universitaria frente a la ciudad deportiva en Altavix. Y los grupos de la oposición en bloque, excepto el concejal no ha escrito apoyarán la nueva movilización que la Plataforma Social por la Cruz ha convocado para el próximo 23 de abril, con el fin de exigir al equipo de gobierno que no continúe con su decisión de retirar la Cruz con la remodelación que se va a llevar a cabo este año en el Paseo de Germaníes. Nos da más detalles de esta polémica nuestra compañera de Perona. Buenos días. Buenos días, Ros. Así es. La polémica ya estalló la pasada semana con ese anuncio del proyecto de restauración del paseo que implica la retirada de la Cruz. Ayer, PP, Vox y Ciudadanos se manifestaron públicamente para apoyar la concentración que ha convocado la plataforma social a favor de la Cruz. El presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, aseguró que la reforma de la plaza es totalmente compatible con mantener la Cruz en su sitio actual. Actual. Y calificó al alcalde de irresponsable porque dice que no respeta las tradiciones ilicitanas que otros alcaldes socialistas sí respetaron en su día. Y Ross, no será la primera vez que la ciudadanía se manifieste en torno a la Cruz porque recordamos que el pasado junio de 2021 ya se llevó a cabo una concentración en la que cerca de un centenar de personas se convocaron en la plaza para pedir al gobierno de PSOE y Compromís que no ejecutara su retirada. Vox y Ciudadanos animaron a la ciudadanía a volver a manifestarse por la misma causa el día 23 de abril a las 12 de la mañana. Además, los grupos políticos de la oposición han recordado a los ilicitanos que los símbolos franquistas ya fueron eliminados de las calles y quisieron dejar claro que la cruz es un símbolo de reconciliación y cristianismo. Los escuchamos. Porque no existe ninguna demanda de los vecinos del entorno para destruir una cruz, para retirar una cruz. Y en segundo lugar, porque es perfectamente compatible mantener la cruz con la reforma de la plaza, una reforma que nosotros consideramos innecesaria, pero de cualquier manera una reforma que se puede, se puede desarrollar, que se puede hacer llevar efecto, manteniendo una cruz que además está sobre eh, una base eh, levantada en tiempos de la república, con lo cual sintetiza en cierta forma la propia historia de España en los últimos 80 años. Y invitamos a todos los ciudadanos de nuestra ciudad a que concurran, porque esto no va de ideologías, esto no va de, tampoco de una religión en particular, sino esto va del respeto a la libertad religiosa que tenemos de todos nosotros y también el respeto a nuestras tradiciones. Casi todos los que hoy viven en Elche tienen esta cruz como portada. Es un símbolo ilicitano de reconciliación, además. Eh, recordemos a todos los ilicitanos que todos los símbolos franquistas fueron eliminados. Esta cruz prevalece en Elche desde, desde, que, se, desde que se construyó eh, como símbolo de reconciliación de la ciudadanía, no como símbolo de discordia. Además, eh, ningún ciudadano, ninguna asociación, ninguna plataforma ha pedido su, su eliminación. Y hablamos ahora, después de escuchar a Pablo Ruz, Aurora Rodil y Eva Crisol, de la reforma de otra plaza pública, que está prácticamente acabada y sin polémica. Se trata de la Plaza de la Glea, en la pedanía de la Marina. Nos lo cuenta Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. La Plaza de la Glea de la Marina continúa su profundo lavado de cara. Este céntrico espacio de la pedanía ultima su proceso de modernización con las obras de renovación de la zona de juegos infantiles de casi 200 metros cuadrados. Un espacio moderno, inclusivo y adaptado también a niños con discapacidad donde desarrollar sus habilidades sociales y psicomotrices. La temática se centra en los viajes aéreos y aprovechando esta actuación también se ha mejorado la iluminación con tecnologías. Para reducir el consumo energético y realzar la, plaza. la próxima semana la nueva zona de juegos infantiles ya será una realidad de cara a las vacaciones de Semana Santa y esta no es la única actuación de mejora de los espacios públicos porque ya está en marcha la modernización del Jardín de Andalucía en el Toscar y en breve arrancarán los trabajos en Plaza Rafael von en el Altete. Pues escuchamos al concejal de mantenimiento, Héctor Díez. En este caso concreto se va a instalar una zona que, cuya temática fundamentalmente son los viajes aéreos y que desde luego pretenden eh, favorecer el esparcimiento de los niñas y niños de la Marina y de todos aquellos que les visitan. En este caso se ha hecho una inversión de unos 33.000 euros para mejorar esta zona. Y al mismo tiempo también se está aprovechando para eh, modernizar y mejorar la iluminación de la Plaza de la Glea en la Marina. Y seguimos con más declaraciones de Héctor Díez porque se acerca la Semana Santa y el Ayuntamiento quiere poner a punto, a punto las playas. Eh, Elche nos amplía la información nuestra compañera Marga García. Buenos días, Ros. Aprovechando la llegada de las vacaciones de Semana Santa, se ha puesto en marcha Un plan extraordinario de limpieza para poner a punto el litoral después de sufrir las consecuencias del temporal de las últimas semanas. El dispositivo está formado por 15 operarios que trabajan intensamente en la limpieza retirada de algas y residuos arrastrados por las lluvias, además del desbroce de los accesos a las playas de la Marina, el Altet, Arenales y Carabasí. Con esta actuación se quiere mostrar la mejor imagen y dar la bienvenida a visitantes e ilicitanos ...que acudan a las playas de Elche a partir del Domingo de Ramos. El Servicio Municipal de Limpieza de la UTE Elche... ...está trabajando con un dispositivo especial de 15 operarios... ...que están trabajando en la limpieza de toda la arena... ...de nuestros 9 kilómetros de costa... ...retirando todas las algas y todos los residuos... ...que haya podido arrastrar el temporal... ...y al mismo tiempo también se está trabajando... ...para el desbroce y la adecuación de todos los accesos a la playa... ...tanto en la marina como en el Altez, los Arenales y Calabasí, Balsades. El propósito del Gobierno municipal es que para estas próximas vacaciones de Semana Santa estén las playas a punto. Vamos ahora con una, una noticia de alcance nacional porque la audiencia ha reabierto el caso sobre el atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. El juez ha admitido a trámite esta semana una nueva querella contra ETA para que sus seis exmiembros de la cúpula de la banda terrorista respondan por este acto criminal en el que murieron dos personas, un hombre de 57 años y una niña de 6 hace casi 20 años. Y la ayuda humanitaria a Ucrania sigue saliendo de nuestra ciudad, empresarios, particulares, instituciones públicas y ONGs no se olvidan de la tragedia humana que está causando el mayor desplazamiento de personas en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Anoche se llevó a cabo una cena en el restaurante Baradero para seguir recaudando fondos con los que adquirir material médico. Día tiene previsto enviar dos ambulancias cargadas de productos sanitarios al Hospital de Leópolis, al oeste del país. ...y donde sufren escasez... ...pues de todo tipo de materiales sanitarios... ...sobre todo de mascarillas de oxígeno... ...porque solo el 10% de la población... ...está vacunada contra la COVID... ...según nos explicó ayer Antonio Tari... ...coordinador de día. Bueno, pues hay falta de todo... ...están en medio de una guerra... ...pero sobre todo nos hace mucho hincapié... ...en el tema de mascarillas de oxígeno... ...y sobre todo para niños... ...siguen teniendo un problema... ...que es aparte de lo que es la guerra... ...que ya de por sí es bastante problema... ...el problema del COVID... ...y solamente está vacunado un 10% de, de la población... ...con lo cual pues eso tienen problemas con el COVID... ...y sobre todo... Eso, ...mascarillas de oxígeno para niños... ...y eh, material de suturas... También tienen muchas heridas también... Están, ...se están quedando sin material para, para suturas". Aquí estamos mucho mejor frente a esta sexta ola de la pandemia que ha remitido. En Elche los datos reflejan una pequeña subida de 40 puntos. Ya sobrepasan los 350 casos por cada 100.000 habitantes, pese a que los contagios han descendido ligeramente. Al igual que los ingresos hospitalarios que bajan de la docena. Nueve personas en planta están ingresadas y dos en la UCI. Un incremento de la cifra de incidencia en un momento en el que se han relajado las restricciones sanitarias y hoy en día tan solo se mantiene el uso de las mascarillas en interiores y la prohibición de fumar en terrazas. Además ya no es necesario la cuarentena a los positivos y las pruebas PCR y de antígenes solo se van a llevar a cabo a los mayores de 60 años inmunodeprimidos o embarazadas. Y el Grupo de Acción Local ha logrado medio millón de euros de los Fondos Europeos Líder para llevar a cabo 14 proyectos de emprendimiento rural, de los que varios se realizarán en el Camp Delch. Concretamente, hay fondos para la puesta en marcha de una finca destinada a eventos y turismo sostenible en Alzabares Bajo, para reformar también el salón y terraza de un restaurante en Perleta. En cuanto a los proyectos presentados por entidades públicas, se ha conseguido dinero para la instalación de una pasarela para embarcaciones arcadero y suministro de embarcación en el Parque Natural de Londo y para la implantación de un servicio de bici rural en la pedanía de las vallas. Y del emprendimiento rural pasamos a hablar del paisaje agrícola y cultural porque ayer por la tarde se realizaron unas jornadas para poner en valor el palmeral como paisaje cultural agrícola. Hoy viernes van a concluir esas jornadas con diversos talleres, ponencias y debates que se han programado con el fin de avanzar en la protección de los paisajes como el del palmeral ilicitano. Y la edil de urbanismo acudió a la inauguración y el alcalde recibió Ayer por la mañana la presidenta del Consejo Insular de Mallorca que ha asistido a las jornadas. El paisaje agrícola como patrimonio cultural engloba elementos excepcionales del desarrollo cultural del ser humano ligados al de la agricultura y la transformación del territorio mediante el uso de sistemas sostenibles de explotación. Las ponencias han girado en torno al palmeral, sus valores, oportunidades y el dátil como un alimento por descubrir. Mañana se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y la plataforma que se creó en Elche hace tres años, Soles Sin Voz, ha organizado la primera marcha bajo el título Caminamos por el Autismo. Tendrá lugar el domingo. Saldrá del Paseo de la Estación a las diez y media para finalizar en la Plaza de Vice, donde se va a leer el manifiesto reivindicativo. Su presidenta, Carmen Soles, ha señalado que cerca de 200 familias con hijos pequeños con espectro autista integran esta plataforma. Sus principales reivindicaciones son recuperar su sede en el Polivalente de Carrús, lograr más apoyo escolar y centros de estimulación temprana en la ciudad. La escuchamos. Como si nos habéis seguido un poquito, sabéis que somos una plataforma muy reivindicativa, pero lo somos porque necesitamos serlo, porque necesitamos un futuro para nuestros hijos, en este caso en este que es nuestra ciudad, y necesitamos eso, que las administraciones no miren para otro lado, que intenten hacer todas las mejores eh, toda la posibles y que eso sí necesitan más centros, se necesitan ampliar horarios, que se, que se abra más. Pues entrevistaremos a Carmen Soles sobre las 9 menos cuarto para conocer esas necesidades de esta plataforma y más asuntos. El Ayuntamiento de Ilche ha renovado ya el convenio con la Semana Santa, lo que significa que ha incrementado su aportación económica a esta celebración en un total de 25.000 euros respecto al año pasado, lo que significa que ahora tendrán 45.000 euros. Joaquín Martínez, el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, ha destacado que la aportación municipal no se limita solo al convenio, sino que gracias a la la sensibilidad municipal, la Semana Santa disfruta en esta ciudad de una sede para guardar los pasos, una infraestructura muy importante y necesaria que permite que puedan conservarse los pasos de las procesiones y sus tronos. La sensibilidad municipal, la Semana Santa disfruta en nuestra ciudad de la nave guardapasos junto a San Crispín, que es una infraestructura muy importante y muy necesaria que permite que las 61 hermandades y cofradías tengan un espacio donde conservar ...los pasos procesionales y distintos enseres... ...que en definitivo son patrimonio de toda la ciudad... ...y que necesitan esa infraestructura". Coda, Los sonidos del silencio, el largometraje que ha ganado el Oscar a la mejor película de este año, se va a proyectar en los cines Odeón del 1 al 5 de junio. Este jueves se ha dado a conocer la programación de esta sala de cine para el trimestre de abril a junio, con la novedad de que vuelve a ofrecerse tres pases por la tarde. También se proyectará La Casa Gucci, Belfast o El Espíritu Sagrado del cineasta ilicitano Chema García. Escuchamos a la concejal de Cultura, Marga Antón. Hay que destacar que este trimestre ya por fin podemos volver a las tres sesiones, siendo los pases a las cinco y media, a las ocho y a las diez y media, excepto algunas películas que por ser un poco más largas de lo normal se reduce los pases a las cinco y media y a las ocho y media. Y también esta tarde a las ocho y media en la Iglesia de San Juan, el Cor de Cambra recupera tras dos años de pandemia los responsorios de tinieblas de Tomás Luis de Victoria. El concierto tendrá lugar esta tarde a las ocho y media en la Iglesia de San Juan con entrada gratuita. La Unión Coral viene representando esta obra desde 1998 con la intención de recuperar una tradición perdida. Se trata de una música que siglos atrás sonaba en Semana Santa en Santa María para recordarnos la pasión de Jesús según nos cuenta la presidenta del Cor de Cambra, Olga Pozo. una Vamos a ver, esto se hacía de forma eh, continuada en Semana Santa en las iglesias, se hacía Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, se hacían los motetes divididos en estas tres partes y cada uno de ellos cuenta la historia de Jesús durante esos días, o sea, la, la, la pasión. Eh, pero nosotros lo hemos concentrado todo en el mismo concierto. Esto que sepamos se hacía en, en Santa María, porque la propia iglesia tiene un tenebrario, que es el candelabro que se utiliza para, para ir apagando las velas, eh, simbolizando que Jesús ha, ha muerto. ¿no? Entonces, conforme va pasando eh, los motetes y la historia, pues vamos apagando velas hasta que la iglesia se queda a oscuras, que simboliza un poco la muerte de Jesús.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 Finca La Llaguna, una experiencia inolvidable. ...encuentra el calor más confortable... ...y a los mejores precios... ...en Ferroquet y la Llave... ...estufas de leña y pellet... ...para terrazas a gas y eléctricas... ...de queroseno y parafina... ...radiador de aceite... almohadillas, calientacamas y mantas eléctricas... ...accesorios y utensilios de chimenea... ...visita su exposición de estufas de leña y pellet... ...en Elche Ferroquey y la Llave... ...concepción Arenal 176... ...con parking para clientes... ...y ferreterialallave.com Desde 1991...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 En Clínica Dental, doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche, teléfono 966-171290. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia?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 Los internacionales llegando y el equipo preparándose para el partido importante de este domingo a las 2 de la tarde en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao. Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Los jugadores de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol se ven capacitados para dar la sorpresa y ganar en San Mamés. El próximo domingo a las 2 de la tarde el Elche afronta el primer partido del mes de abril. Será contra el Atleti de Bilbao que afronta el partido como si fuera una final. Para los Leones ganar es clave para intentar todavía aspirar a puestos europeos a jugar en Europa la próxima temporada. Un Atleti que tiene dos bajas importantes, los dos centrales Geray e Íñigo Martínez. Ahí tendrá que improvisar Marcelino para poner una pareja de centrales de garantía. En el Elche Club de Fútbol ayer se incorporó El internacional eh, del albiceleste, el argentino Lucas Boyes, con total normalidad, y hoy lo harán en el penúltimo entrenamiento de la mañana en Zorroco y Mojica. El foco estará puesto en Mojica, que no disputó ni un solo minuto de los dos partidos con su selección. Veremos si se ha recuperado de las molestias musculares. Lo mismo que Palacios, que en principio sería... El titular en el lateral derecho, ya que Barragán está sancionado, igual que Javi Pastore, el técnico del Elche, espera poder echar mano de su equipo de gala y la única duda es si volverá a jugar con tres delanteros, Peremilla, Ezequiel Ponce y Lucas Boyer, o preferirá jugar con dos extremos puros, con lo que entraría Tete Morente por Ezequiel Ponce, mientras que Peremilla adelantaría su posición a la punta de ataque. El partido se va a disputar este domingo a las 2 de la tarde en el Estadio de San Mamés, donde el Elche ya sabe lo que es ganar, lo hizo en la anterior etapa en Primera División con Fran Escribá de entrenador venció entonces por 1-2 en su primera victoria y única hasta el momento en Primera División en Tierras Vascas A la una y media comenzaremos el domingo en Marcador en la retransmisión de ese partido Atleti Bilbao-Elche Club de Fútbol Hasta luego El tiempo en Tele-Elche Radio Marca Con Vicente Bordonado. Colaboran Autocima Hyundai y la Vaquería del Candel. Muy buen día. Después de una jornada primaveral en la que subieron las temperaturas, comenzamos el mes de abril con tiempo invernal y es que a partir de hoy llegará una masa de aire ártico que va a provocar el desplome de las temperaturas. Durante esta madrugada temperaturas homogéneas en buena parte del territorio debido al paso de intervalos de nubosidad y el viento flojo. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima en torno a los 12 grados en el sur del Candael. ...valores que han alcanzado los 10-11 grados... ...en Santa Pola la temperatura no bajaba de los 13 grados... Para esta mañana ambiente soleado con predominio cielos despejados, aunque veremos algunas nubes aisladas. Por la tarde nubosidad de tipo alto, el viento de noroeste moderado por la mañana con rachas de hasta 40 km por hora. Por la tarde tendencia a viento flojo. Las temperaturas hoy ya comenzarán a bajar, máximas que aquí en la ciudad se aproximarán a los 16 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 15-16 grados. Fin de semana invernal no se des ...descartan posibles heladas en el sur del Camp Els, ...y es que con la masa de aire ártico y la ausencia de viento se podrían producir durante las madrugadas del sábado y del domingo heladas por inversión térmica para mañana sábado predominio en cielos despejados alguna nube aislada sobre todo de tipo alto el viento flojo puntualmente moderado de noroeste temperaturas máximas similares a las de hoy en torno a los 16 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad ya van a bajar hasta los 7 grados el domingo por la mañana cielos despejados por la tarde alternancia de nubes y claros, nubosidad que irá en aumento en el último tramo de la jornada el viento gira a componente marítima, rachas en torno a los 30 kilómetros por hora, las temperaturas seguirán bajando para el domingo, no pasaremos de los 14 grados, sensación térmica de frío la que vamos a tener durante estos días debido a ese viento lunes, martes, jornadas plenamente invernales a principios de abril con abundante nubosidad algunas precipitaciones de carácter débil y viento fuerte de nordeste que de cara a la jornada del lunes podría alcanzar rachas en torno a los 60 kilómetros por hora. Para el lunes no pasaremos de los 11-12 grados, el martes alcanzaremos una máxima en torno a los 13 grados. A partir del miércoles ya se retira la masa de aire cálido, ártico queremos decir, y poco a poco irá avanzando una masa de aire relativamente más templada y se recuperarán las temperaturas.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 Do fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos. recordará nuestros días felices Bye-bye. I'm ready. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Tras dos años de descanso forzoso por la pandemia, el Cor de Cambra de Elche recupera los responsores de tinieblas de Tomás Luis de Victoria. Hoy... Esta tarde a las 8 en la iglesia de San Juan pues retoman el concierto que va a incluir proyecciones que ilustran cada motete y una tra traducción además en castellano de cada una de sus piezas. Para conocer más detalles de este concierto contamos con la presidenta del Cor de Cámara de Elche, Olga Pozo. Muy buenos días, Olga. Muy buenos días. Os. Cuéntanos, ¿por qué este año que lo retomáis después de dos años sin, sin escuchar los motetes de los responsorios de tinieblas, ¿por qué lo retomáis eh, casi dos semanas antes de la celebración de la Semana Santa? Bueno, pues el motivo, después de dos años lo recuperamos, por fin, pensábamos a principio de año que no iba a ser posible, pero finalmente sí, lo cual es una gran satisfacción para nosotros, y el adelantarlo es porque realmente nosotros siempre lo hemos cantado el Sábado Santo, Pero la gran cantidad de actividades que hay en Semana Santa aquí en Elche, pues a lo mejor eh, no invitaba a que pudiese participar toda la gente que a nosotros nos gustaba. Y hemos pensado que después de estos dos años a lo mejor era una buena idea eh, hacerlos antes y de esta manera que fuese como una antecámara a toda la actividad y a toda… La, pues eso, todas las procesiones todo lo que hay en Semana Santa porque quieras que no, los responsorios vienen a ser la pasión de Cristo contada a través de 18 motetes 18 piezas, entonces hemos pensado que, que puede ser muy adecuado así que este año vamos a probar a ver qué pasa Es una especie entonces de pasión bíblica contada eh, de forma fiel a la Biblia eh, y, y como como una representación pero en esta, en esta ocasión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 Eh, ...los motetes y la historia... ...pues vamos apagando velas... ...hasta que la iglesia se queda oscura, oscuras... ...que simboliza un poco la muerte de Jesús. Pues vos, eh, vosotros... ...el Cor de Cambra lleváis... Eh, ...representándolo... ...desde que os creasteis, ¿por qué? ¿Por qué desde vuestra constitución? o Bueno, no, son muchos los bueno, años que lleváis. Bueno, prácticamente desde su constitución lo llevamos... ...este será el... ...vigésimo segundo año que lo realizamos... ...con el paréntesis que hemos tenido... ...de estos dos años de pandemia... ¿Por qué lo hacemos? Porque el cor de cambra nació un poco por el tema de, o sea, sobre todo para, para darle un poco de potencia y realce a la música barroca. Y el máximo representante y el que nosotros más, el autor que más nos representa es Tomás Luis de Victoria. Y justo Tomás Luis de Victoria tiene los responsorios de Tinieblas y, y pensábamos que era una obra que, que no podíamos dejar de representar y de recuperar porque realmente, como te digo, es un acto litúrgico que se realizaba durante tres días, pero que nosotros lo hemos condensado en uno solo. Al principio se hacía prácticamente en todas las iglesias y más tarde, por el Concilio Vaticano II, se reformó la liturgia y solo lo hacían este tipo de oficios en las comunidades monásticas. Pero... Es como, a ver cómo te lo digo, es como una especie de arqueología musical lo que hemos hecho nosotros con este concierto. Bueno, y por lo que estás comentando también habéis recuperado una tradición perdida aquí en Elche. Sí, sí. Y, y, y lleváis 22 años. En, esta, en este aniversario, en ese vigésimo segundo aniversario, ¿qué habéis preparado? Porque el concierto es especial, llevamos dos años sin escuchar la música de Semana Santa. Bueno, es especial porque llevamos dos años sin, sin hacerlo, porque lo hemos adelantado, pero el resto de, de elementos eh, seguimos fieles a, nuestro, a nuestra dinámica. Vamos todos vestidos con túnicas, como frailes, la, hay un gran cantelabro con 18 velas que son, corresponden a cada uno de los motetes que cantamos y se van apagando poco a poco conforme va avanzando el concierto, hasta que finalmente pues, eh, se queda oscura. Y bueno, es una invitación a, a la meditación también, es una música muy especial que yo creo que te transporta y que desde luego invito a que, a que vengan a vernos porque creo que les va a encantar. Y además lo, lo vais a poner muy fácil, traducís al castellano los motetes que supongo que están en latín. Correcto, están todos en latín. Eh, por las dimensiones de la Iglesia de San Juan, como sabes, su retablo, en eh, la parte alta, está vacío y nosotros lo utilizamos a modo de pantalla. Y entonces ahí ponemos imágenes de lo que estamos cantando acompañado con la letra en castellano, para que todo el mundo sepa qué, es lo que, qué momento estamos contando, qué es lo que estamos narrando. ¿Y contáis con el apoyo de la Concejalía de Cultura, o con otras sí, entidades? Sí, correcto. Siempre. La verdad es que siempre nos, nos ha apoyado. Este año era un poco singular porque, eso, llevábamos dos años sin hacerlo. Y, pero bueno, en este caso por parte de la, de la nueva técnico de Gertrude nos, nos ha apoyado y le ha parecido estupendo que sigamos con la tradición y desde que se lo comentamos hemos tenido su apoyo al 100%. Y, Olga, eh, quería preguntarte si la entrada es libre o cómo lo, lo vais a hacer. Sí, sí, es libre. Eh, primero tendrá lugar la misa en la iglesia, como de costumbre, y a continuación, en cuanto termine, comenzaremos nosotros con el concierto y puede entrar todo el que lo desee, siempre pues con el límite del aforo que tiene, tiene la iglesia. ¿El Cor de Cambra recupera esta tradición? pero después de dos años sin, sin concierto. Pero ¿cómo estáis eh, los músicos? ¿Cómo están las voces del Cor de Cambra? ¿Hay ánimos? ¿O sabéis que se han quedado algunas en el camino? ¿Cómo, está, ¿Cómo retoma esta nueva etapa el Cor de Cambra? Bueno, pues... Me imagino que como ya te habrán contado otras entidades eh, musicales, sobre todo corales, eh, durante la pandemia lo hemos pasado un poco complicado, porque nuestro trabajo nuestro es reunirnos y, y es cantar. Y las dos cosas eran peligrosas durante la pandemia. Con lo cual ha habido mm, mucho tiempo de, de, de no poder ensayar y sí, al principio desde luego que nos ha costado volver a coger el ritmo, porque... Eh, El cantar es como un ejercicio, es como una práctica deportiva prácticamente, ¿no? Si no lo ejercitas al final termina por... Pero bueno, nos hemos puesto las pilas sobre todo en estos últimos meses y, y todo ha salido bien y sobre todo muchas ganas. Teníamos ganas de vernos, ganas de cantar, ganas de, de estar juntos y, y, y ganas de, de ofrecer al público lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Pues bien, pues ya tienen el, el público, los oyentes que nos estén escuchando y que tengan ganas y quieran saber lo que son los responsorios de Tinieblas, esta música de la Edad Media Barroca, pues tienen una cita esta noche a las ocho y media, ¿no?, en la Iglesia de San Juan. Correcto. Pues eh, queda dicho. Gracias, Olga. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.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 Son las 8 menos cuarto de la mañana. Venimos contándoles las noticias desde las 7 y ahora les vamos a hacer un resumen de los eh, de esas informaciones más destacadas en titulares. Hemos comenzado nuestro relato informativo de este viernes 1 de abril con la Universidad Miguel Hernández delche de porque ha sacado a licitación el contrato para alquilar un local en el centro histórico de la ciudad con el fin de abrir su sede cultural por un importe de 208.000 euros, Se ha presentado una oferta, la de los propietarios del edificio construido en 1925, que está situado en la plaza de Baix y que ha sido hasta hace muy poco las oficinas bancarias del BBVA. También les hemos contado que continúa saliendo a ayuda humanitaria de Elche a Ucrania. Día.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 Y en este mes de abril se ha puesto en marcha ese plan extraordinario de limpieza para poner a punto el litoral ilicitano después de sufrir las consecuencias de los temporales de las últimas semanas. El dispositivo está formado por 15 operarios que trabajan intensamente en la limpieza retirada de la ribazón y residuos arrastrados por las lluvias con el fin de mejorar la imagen de nuestras playas de cara a estas vacaciones de Semana Santa.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 Y les hablamos del ayuntamiento que ha incrementado su aportación económica para la Semana Santa de este año. Ayer se firmó el convenio con la Junta Mayor, por el que van a recibir 45.000 euros, con el fin de celebrar todos los actos programados y mantener viva esta tradición en la que participan 8.000 personas y 31 cofradías y hermandades. El domingo a las 2 de la tarde, Atlético Club de Bilbao. Elche Club de Fútbol. Ayer el internacional Lucas Boyé se incorporó al entrenamiento y hoy lo harán en Zorroco y Mojica. Como decimos a las dos en marcador Athletic Club de Bilbao, Elche Club de Fútbol, el domingo. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta. El programa que madruga contigo.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 Granja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Grupo Marcos, Restaurante Espacio, Todo Palmera, Ferroque y La Llave, Mr. Crypto, Food Coats 10, Imed Hospitales, Juan Agulló Citroën, Pollos Guerrero, Box Mecánica Reyes, Tiendas Anticrisis El Castor, Restaurante Martino, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercados. Charter Consum, M. Solers, el hogar del profesional, talleres JJ Linero y Material Cano. Recuerda, este domingo a la una y media, Atleti de Bilbao Elche en el Marcador. 7 de la mañana, 53 minutos. La temperatura en estos momentos en la ciudad de trece grados con dos décimas. Paco Gómez nos trae la última hora del ciclo de fútbol. Buenos días.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana, hemos comenzado a las 7 nuestro relato informativo contándoles que terminamos semana pero comenzamos mes con la noticia más esperada, las gasolineras a partir de hoy bajan 21 céntimos por cada litro, el precio del combustible, así que hoy se espera gran afluencia de vehículos en las estaciones de servicios de todo el país. Y también hoy parece que la Universidad Miguel Hernández tendrá su sede cultural ya en pleno centro histórico, al final no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 el pasado lunes. El importe es de algo más de 200.000 euros y la oferta es de los propietarios del edificio emblemático de la Plaza de bach construido en 1925 y que ha albergado hasta hace muy poco las oficinas bancarias del BBVA. El rector de la universidad explicó ya en la comida de navideña a los medios de comunicación que uno de los retos de este año será la implantación de esa nueva sede universitaria en el centro de la ciudad. Dijo entonces que será un espacio en una zona transitada de al menos 250 metros cuadrados, con el que dar visibilidad a la universidad y que se va a destinar a salas de estudio y multiusos, a aulas de la experiencia o a sala de prensa y donde se van a instalar también grandes paneles informativos. Y los grupos de la oposición en bloque ayer, excepto el concejal no ha escrito, eh, apoyaron la movilización de la plataforma social por la cruz que ha convocado para el próximo 23 de abril aquí en Elche para exigir al equipo de gobierno que no continúe con su decisión de retirar la cruz con la remodelación que se, lleva, que se va a llevar a cabo este año en el Paseo de Germanías. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 al oeste del país y donde sufren escasez de material médico, sobre todo de mascarillas de oxígeno, porque solo el 10% de la población ucraniana está vacunada contra la COVID. Nos da más detalles eh, Antonio Tarí, el coordinador de día. Bueno, pues hay falta de todo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 Pues aquí en España las vacunas han podido controlar esta pandemia de la COVID y en Elche los datos de la pandemia reflejan una subida de 40 puntos, ya sobrepasa los 350 casos por cada 100.000 habitantes, pese a que los contagios han descendido ligeramente, al igual que los ingresos hospitalarios, y esta es la mejor noticia, que bajan de la docena. Hay nueve personas ingresadas en planta, en los dos hospitales y dos en la UCI.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 Y del emprendimiento rural pasamos a hablar del paisaje, porque ayer por la tarde se iniciaron unas jornadas en el Centro de Congresos para poner en, bail, en valor el palmeral como paisaje cultural agrícola. Hoy van a concluir esas jornadas con diversos talleres, ponencias y debates que se han programado con el fin de avanzar en la protección de los paisajes como el del palmeral ilicitano. Y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 ...porque necesitamos un futuro para nuestros hijos... ...en este caso en este que en nuestra ciudad... ...y necesitamos eso, que las administraciones... ...no miren para otro lado... ...que intenten hacer todas las mejoras eh, toda la mejor posibles... ...y que eso, si necesitan más centros... ...se necesitan ampliar horarios... Que se, ...que se abran más centros... ...porque es que hay demanda... ...o sea, que necesitamos que estén totalmente... Eh, ...bien atendidos". Y más asuntos. El Ayuntamiento de Elche ha renovado el convenio con la Semana Santa, lo que significa que ha incrementado su aportación económica a esta celebración con un total de 25.000 euros respecto al pasado año, por lo que ahora la Junta Mayor tiene 45.000 euros para mantener viva esta tradición. Su presidente, Joaquín Martínez, ha destacado que la aportación no solo se limita al convenio, sino que gracias a la sensibilidad municipal, la Semana Santa...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 ...y que necesitan esa infraestructura... ...para poder desarrollar su actividad... ...así como la sede... ...que tenemos en el... ...en la zona de la portalada... ...donde se realiza todo el trabajo administrativo... ...todas las reuniones, no solo de la Junta Mayor... ...sino de las cofradías ...y se puede desarrollar ese trabajo necesario... ...como decía, para que se pueda... ...celebrar la Semana Santa. Además, eh, mañana sábado... ...se llevará a cabo el principal acto... ...de esta Cuaresma de Semana Santa... Por la tarde a las 8 en el Gran Teatro se realizará el pregón a cargo del jurista Álvaro Antón y Teleelch lo va a retransmitir en directo. Y continuamos con más asuntos. El callejero ilicitano cada vez adquiere más nombres femeninos y, precisamente, la ruta Lila que se ha celebrado ayer, se celebró ayer jueves, recorrió calles con nombres de mujer en el barrio del Toscar y en otros puntos de la ciudad. Esta actividad que organiza la Concejalía de Igualdad se ha complementado con la apertura del nuevo Punto Violeta ubicado en el centro comercial del Alyub, un punto que quedará instalado de manera permanente. Lola Puntes, la poetisa Gloria Fuertes, o la Catedrática de Filosofía Margarita Fuster, fueron algunas de las protagonistas de la Cuarta Ruta Lila que organizó, como decimos, la Concejalía de Igualdad para dar a conocer nombres femeninos del callejero ilicitano y reivindicar así el papel de la mujer en esta sociedad. Pero la Ruta Lila no ha sido la única actividad deportiva y didáctica de la jornada de ayer jueves porque 800 alumnos de secundaria del Instituto Misteri de Elche participaron en una carrera solidaria. La recaudación de los fondos irán destinados a una ONG con proyectos sobre educación infantil y promoción de valores a través del deporte. La carrera de tres kilómetros por el circuito de running de la UNESA Miguel Hernández se realizó por la mañana y en ella participaron el alcalde y la concejal de educación hablamos de cine porque coda los sonidos del silencio el largometraje que ha ganado este año el Oscar a la mejor película se va a proyectar en los cines Odeon del 1 al 5 de junio. Este jueves se dio a conocer la programación de esta sala de cine para el trimestre de abril a junio, con la novedad de que vuelve a ofrecerse tres pases por la tarde. También se proyectarán las películas La Casa Gucci, Belfast o Espíritu Sagrado, la ópera prima del cineasta ilicitano Chema García, que este, por cierto, se llevó también el premio feroz. Además, este jueves se presentó la programación de esta sala de cine para el próximo trimestre e incluye también películas de doblaje para personas con deficiencias visuales y documentales como el de El Niño del Che, donde el artista Ilicitano no cuenta su historia personal y profesional. Los Odeón vuelven a abrir sus puertas con tres sesiones de cine, como decimos por las tardes, eso es lo que destacó ayer la concejal de Cultura, Marga Anton. Hay que destacar que este trimestre ya por fin podemos volver a las tres sesiones, siendo los pases a las cinco y media, a las ocho y a las diez y media, excepto algunas películas que, por ser un poco más largas de lo normal, se reducen los pases a las cinco y media y a las ocho y media. Eh, las proyecciones de la sala B siempre son a las ocho. Entonces, yo animo a las personas que cuando consulten la, la programación eh, presten especial interés a las películas de larga duración, por no eh, equivocarse en, en los pases, que sería como he dicho, a las cinco y media y a las ocho y media.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 Y el proyecto de Pusol va a inaugurar, el Museo de Pusol va a inaugurar una nueva exposición temporal titulada Queridos Animales. Como en las dos anteriores ocasiones, son los escolares de quinto y sexto curso los que han participado en la elaboración de esta especial exposición junto a los técnicos y gestores culturales del Museo Escolar. Los animales formaban parte de la familia y cada uno de sus miembros participaba en su cuidado. Por tanto, queridos animales, lo que pretende es mostrar al visitante lo importante que han sido los animales, auténticos compañeros de vida para las familias rurales, un sustento imprescindible y un seguro ante la adversidad. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local.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 El programa que madruga contigo. gonna be a cold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 7 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, 26 minutos y medio. Es que el tiempo corre igual que los días. Estamos ya en abril, 1 de abril de 2022. Y estábamos esperando el mes de abril para que el Elche volviese a jugar al fútbol. Tuvimos parón por selecciones y vuelve. Y ante uno de los grandes, a un campo bonito, una afición extraordinaria y con un Elche que terminó con muy buenas sensaciones y lo que esperamos que continúe con ellas. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Que continúen las sensaciones buenas, ¿no? No hay que tener miedo a nadie. Sobre no. todo cuando hemos demostrado que el Elche da la cara ante todos, ante todos. Y lo ha hecho en Granada, venciendo por primera vez en la historia. En el Bernabéu contra el Madrid a punto estuvo de ganar. En Cornellá, que parecía imbatible, ganó. Este Elche no se achica ante nadie y esperemos que tampoco se arrugue ante los Leones del Atleti de Bilbao, que es el primero de los partidos duros que va a tener en este mes de abril. Bueno, vamos a ver si es capaz de dar la sorpresa, porque ganar en Bilbao, que ya sucedió por primera vez en la historia en 2015 eh, con Enzo Rocco, que era el único superviviente del actual equipo, Ganar significaría acariciar la permanencia, así que vamos a ver si lo puede conseguir. De todas formas, sumar, no nos engañemos, sería un buen resultado. Uh -huh. Siempre. Y bueno, quedan nueve partidos, cinco son en casa, el Elche en casa eh, está fuerte y ahí es donde yo creo que puede cimentar la, la permanencia y esas dos victorias que le faltan. Eh, ayer ya Lucas Boyé entrenó, volvió de su aventura tras debutar con la selección argentina, ya entrenó. Hoy eh, se incorporan Rocco y, y Mojica, vamos a ver Mojica que no jugó ni un solo minuto, en el, la selección cafetera de, de Colombia, si esas molestias ya remiten. Palacios parece que volverá al once titular. Edgar Badía, que tuvo unas décimas de fiebre el miércoles, ayer ya entrenó casi con normalidad, se salió un poquito antes. Es decir, que salvo Barragán y Javi Pastor, que son los sancionados, el resto, pues 11 de gala, yo diría, si no falla Mojica para, para jugar en Bilbao. El eh, Club de Bilbao, que tiene dos bajas importantes sí. en el centro de la zaga. Sí, sí, Íñigo Martínez, que es el mejor del Atleti, junto a, a Geray, eh, son los dos centrales titulares, ahí en Marcelino... Está buscando alternativas, igual colocar a Valencia que es lateral de central, en fin. Ahí es donde le puede hacer daño Francisco con las incursiones de Lucas Boyé de Pere Milla. Veremos si juega Ezequiel Ponce, eso sería jugar con tres delanteros o en vez de Ponce mete a dos extremos y entra en su lugar Tete Morente. ¿Te ves al Elche jugando con tres delanteros en sí, sí, sí, sí, lo veo. <ríe> lo veo porque lo hizo en el Bernabéu, lo ha hecho contra el Barça, lo hizo en Granada, lo hizo en... En Cornellà, el Prat, cuando iba como equipo de descenso, cuando estaba en, en urgencias, salió con tres delanteros. Mm. Eh, Francisco no es de los que se arruga y yo, yo lo veo que pueda jugar con tres delanteros. Es su marca, es la marca del, sí. del juego de Francisco. Sí, efectivamente, es un técnico valiente con ese punto de osadía que de vez en cuando mm. hay que demostrar. <risa> y yo creo que gracias a eso, Leche el Elche tiene esos seis puntos de colchón que defiende eh, este próximo fin de semana. Y bueno, pues son seis puntos muy importantes quedando tampoco uh -huh. pero ojo porque Bilbao-Real-Sociedad, uh -huh. a, a priori estos dos rivales en teoría son mejores y claro. la práctica lo dice también en la clasificación y puede pasar que a lo mejor no sumen ningún punto y te veas un poco apurado cuando venga el Mallorca aquí, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, sí. vamos a esperar que, que el Elche ¿Y, dé la cara. ¿Y qué tal <coughs> llevan los jugadores del Elche el frío? El frío. Porque el domingo será un día frío allí. Sí, sí, sí, la verdad. Aquí es que también, pero allí más. Allí está previsto lluvia y además eh, la mínima son 3 grados, la máxima son 10. A la hora del partido 2 de la tarde, pues 8-9 grados no es lo habitual eh, y cuando íbamos ya de cara a la... o se supone que vamos de cara a la primavera <risa> bueno. pero bueno van a tener que adaptarse desde luego el Atleti está más adaptado claro. porque el Atleti está acostumbrado a jugar eh, pues eh, 300 días de lluvia allí en, en el País Vasco por eso está tan verde pues el tiempo juega en nuestra contra sí sí sí de todas formas bueno no va a ser óbice para que el césped esté perfecto porque eso ese terreno traga todo tiene un drenaje perfecto y la verdad es que hoy en día no son los campos de hace 40 años que eran barro puro era chocolate... Eh, ...pues abrígate Paco... ...¿tú cómo te vas... ...con ellos... No, ¿O no, no, ellos, te ellos eh, no te dejan... ...ellos no te dejan... ...¿ellos cómo van? ...ellos van en avión... ...mañana por la tarde... Vale. ...¿y tú en yo me, ...yo me voy en avión... El, ah. ...el domingo a primera hora... ...el vuelo sale... A las, ...antes de las 7 de la mañana... Es vuelo directo y bueno, pues allí tendremos toda la mañana para dar un paseíto, Bien para está. desayunar. Y comer, come, come quédate, quédate no, si puedes a comer. Co que no, ¿Cómo bueno, me voy a quedar a comer? No, no, ¿Sí? no. ¿A, a cenar. Sí. <risas> eh, tampoco, me tengo que venir. Ah, una merienda. No, no, tengo que hacer un desayuno fuerte. El partido el domingo. A las 2 de la tarde, el encuentro desde la 1 y media aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Y gracias Paco. A vosotros, Hasta luego. adiós. Oh.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 ¿Problemas de espalda? No. 8 de la mañana, casi 37 minutos. Tiempo para marcharnos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Sinesta, buenos días. Hola, buenos días, Antonio. Pues hoy, a, a, hoy termina, o, o sea, ahora termina la entrada de, de los institutos y nos vamos acercando a la hora de entrada a los centros de educación primaria.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 ...afectando a un carril de circulación... ...tanto en Federico García Lorca... ...como en Pedro Juan Pepiñán, dirección crevillente... ...y produciendo bastantes retenciones. Mañana sábado la calle Usías Mar... ...se cortará entre Francisco Tomás y Valiente... ...y Plaza Barcelona durante toda la mañana... ...por la instalación de Mercadillo... ...y el domingo está prevista una marcha a pie... ...de diez y media a 12 ...y tendrá inicio en el paseo de la estación... ...continúa por el Puente Altamira... ...avenida de Comunidad Valenciana...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 Pues es momento, Antonio, de abrir esa ventana a los diarios más destacados de este país para conocer los titulares, lo que nos cuentan y seguro que coinciden, no sé si en este primer día del mes de abril, en esas medidas para combatir la inflación. ¿España tiene algo que, que hacer con el acuerdo que ayer alcanzó con el presidente de España con el presidente de Portugal para frenar el precio del gas? Pues te lo cuento. Venga, a ver qué dicen. Comienzo por el país. En titulares, España pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad. Bruselas debe autorizar ahora el pacto de gobierno con Portugal para fijar un máximo del combustible que tendría gran impacto en la factura eléctrica. O sea, que de momento que tendrá, tendrá claro. que decir Bruselas si nos rebaja o no. Pertenecemos a Europa. Sí, claro. Y en portada la fotografía es la de una escuela en ruinas y un niño pues entre los escombros buscando, no sé si tal vez su lápiz. Un niño caminaba ayer por las ruinas de una escuela destruida por un ataque ruso en Jitomir. Cambiamos de diario y nos marchamos a ABC. Con una fotografía en portada de Pablo Casado junto a otra congresista. La la, el pie de foto. Feijó designa una número dos para cubrir su ausencia en el Congreso. Apuesta por Cuca Gamarra. Y en titulares, la parte alta. Alemania se niega a aceptar el chantaje de Putin, aunque solo le queda gas para 80 días. Berlín, París, Londres y Viena rechazan el nuevo decreto de Moscú que les exige pagar en rublos el suministro y mantienen el pulso al Kremlin. Baby, I'm Nos vamos a El Mundo. Eso, eso les pasa por dejar eh, libre uno de los bancos rusos, ah. que, no, que no está dentro del veto. Ahora ese banco ruso, ala, a, paga, a, a pagar. convertir los euros en rublos. El Mundo. Fotografía de portada. La Unión Europea cree excesivo el plan para bajar la luz de España en Portugal y la portada indica que es la última oportunidad de la foto de escapar de Mariupol. Tras un mes de asedio, un corredor humanitario permitirá evacuar hoy la ciudad. También habla del de Partido Popular porque dice el 80% de los votantes del Partido Popular ve a Feijóo el mejor posible para presidirlo. La valoración del líder gallego para sus electores sube 13 puntos en las últimas dos semanas. La mayoría apoya su gestión en la salida de Casado. Y por último, La Razón, que aquí ya es fotografía en portada de Núñez Feijó y de Cuca Gamarra, que serían número uno y número dos. Feijó asumirá el reto de evitar más coaliciones con Vox. Muy... Pues mira, te voy a decir una cosa. Si hay cambios, veremos qué pasa con Pablo Ruz en el Senado, porque estarán cambiando todas las portavocías Por de, supuesto, de, de las dos de... cámaras. Veremos veremos qué pasa. Y una fotografía también en la parte baja, en, un, en el faldón, en donde aparece... A Putin preparándose para intensificar la ofensiva en el Donbass. Aparece junto a una pantalla haciendo una videoconferencia. Y Biden ordena la mayor liberación de petróleo de sus reservas para frenar la inflación. Hablan de un millón de barriles diarios, que es cantidades nunca vistas. Pues lo necesitamos. A ver si se soluciona esta crisis energética que va camino de convertirse ya en histórica. Esperemos que acabe Cuanto antes este conflicto, pero claro es que de Rusia no nos fiamos ya, de Vladimir Putin y de todos los que le rodean. En fin, es viernes. <risa> es, es viernes, TV, Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Te imaginas una tienda de calzado con más de 2.000 modelos a elegir para toda la familia?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 Mañana se celebra el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, es el 2 de abril, y la plataforma Sole sin voz de Elche ha organizado la primera marcha en Elche bajo el título Caminamos por el Autismo. Tendrá lugar el domingo 3 de abril, saldrá del Paseo de la Estación a las 10 y media de la mañana para finalizar en la Plaza de Baix, donde se va a leer un manifiesto. Pues bien... ...para conocer qué es el autismo y qué es esta plataforma... ...tenemos con nosotros a la presidenta de la misma... ...ella es Carmen Soles, muy buenos días Carmen. Hola, buenos días, encantada. Bueno, hemos dicho primero que mañana es el día mundial... ...de la, conci de la concienciación sobre el autismo, mañana sábado... ...y hoy viernes queríamos eh, pues un poco acercarnos... ...al espectro autista, ¿qué es ser autista?... Pues nada, el trastorno eh, es, un, es un trastorno, la verdad, que muy complejo. Va ligado al libro de desarrollo, por eso dais su, su complejidad. Y nada, eh, nosotros lo principal que queremos es concienciar y dar visibilidad. Y sobre todo pues, que, el, que la gente entienda un poquito pues el, el cómo vivimos nosotros y el día a día. ¿Y cuál es el día a día de una persona con espectro autista y su familia? Pues nada, desde que te levantas, eh, va todo muy rutinado, eh, lo tenemos todo muy estructurado, porque son en, en, mi caso un niño que lo necesita tener todo como muy ordenado y muy y muy bien colocado para que no haya ningún tipo de, de desconcierto en él. Nada, va, eh, mi nene va por ejemplo al segundo de primaria, él tiene sus sus apoyos, bueno, los apoyos eh, no son suficientes pero bueno, tiene apoyos en el colegio. Y luego, pues, la mayoría de las familias, las padres las dedicamos, pues, a, a ir a terapia. Ya sea terapia profesional, ya sea logopeda o sea en Supongo que hay muchos grados de autismo. Eh, los hay que... No, ¿Se pueden considerar trastornos mentales o una condición? Eh, porque la característica de los autistas es, quizá, eh, falta o dificultades en comunicarse con los demás, interactuar con los demás y suelen tener muchos problemas al socializar, sobre todo. Sí que es verdad que hay muchos grados. Eh, no hay ningún niño con autismo o adolescente o adulto igual a otro, porque muchas veces se, se, se comparan y realmente no hay ninguno igual. No a todos les funciona un, unas ciertas estrategias, como hablamos nosotros aquí en el lenguaje, decimos estrategias, pues son formas de, pues cuando tienen ciertas conductas, intentar pues eh, reconducirlos para que se autorregulen, Entonces, claro, al final eso cada uno, eh, no le funcionan a todos lo mismo. Entonces, es, la verdad es que es bastante complejo. Y en Elche, eh, ¿qué incidencia tiene el espectro autista en, en la población? A ver, nosotros en la, en la plataforma empezamos cuatro familias. y a, eh, La plataforma se formó en 2019 y a día de hoy somos cerca de 200 familias. O sea que las estadísticas son bastante altas. Pues eh, con estos datos me has puesto de manifiesto la necesidad de constituiros, de, de uniros, porque ¿qué queda por hacer? ¿La atención psicológica o sanitaria la necesitan estos adolescentes o las personas con autismo? A ver, nosotros es verdad que desde la plataforma tenemos niños muy pequeños, pero es verdad que nuestros niños crecen. Nuestros niños van a ser adolescentes, van a llegar a la adulta, nosotros nos hacemos mayores, el que no está preparado eh, quizás para tanta cantidad de niños eh, que van a llegar a la edad adulta, porque es que desde la atención temprana, que está saturada, necesitamos más centros de atención temprana, se necesitan más apoyos en los colegios, eh, se necesitan... Eh, eh, eh, o sea, ocio, ocio para los adolescentes, centros sociales, se necesitan, la verdad, que muchas cosas.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 Y vosotros lleváis poco tiempo en marcha. El otro día salió uno de, de los miembros de esta plataforma denunciando dejadez, abandono por parte del ayuntamiento. Mariano Valera decía que todo lo contrario, que siempre os ha atendido las peticiones. ¿Cómo está este asunto? ¿Vuestra relación con las administraciones públicas están siendo respondidas vuestras necesidades? A ver, nosotros por nuestra parte vemos que no estamos siendo, eh, eh, no, no nos están teniendo totalmente en cuenta. Porque, no, porque han hecho eh, a lo mejor han hecho algunas reuniones y, por ejemplo, a la plataforma no se la ha invitado. Quiero decir que sí que nos escuchan, porque cuando hemos pedido hemos pedido una, una cita efectivamente nos han escuchado, pero creemos que no se nos tiene en cuenta, para la cantidad de familias que somos, no se nos tiene de todo en cuenta. Eso sí que lo consideramos. Pero es que hay otras asociaciones autistas... Sí, bueno, en el en, en Elche hay otra asociación, sí que es una asociación que lleva muchísimos años eh, en, en el no sé si habrá alguna más, pero ya te digo que en nuestra plataforma somos 200, casi 200 familias. Y Carmen, por, no. ¿y ¿por qué si hay una asociación que atiende a los, a las personas con autismo os habéis vosotros constituido en plataforma? ¿Por qué? ¿No os sentís representados en la asociación que hay en la actualidad? No, sí, sí, lo que pasa es que, como te comento, nosotros somos eh, niños, tenemos niños muy pequeños. Eh, esa asociación esa quizás está más enfocada a, a, a lo que en el futuro nosotros vamos a tener, porque al final en el futuro nuestros hijos eh, van a ser adultos. Entonces, claro, digamos que estamos como en otro nivel de lucha. O sea, el, el, la lucha es la misma, yeah. porque la, al final eh, el trastorno es el mismo. Yeah. Pero claro, la lucha ahora mismo es diferente. Claro, claro, que, os, que perfectamente os podéis complementar. Eh, sí, la, sí. El, por eso te pregunto, ¿esta marcha que habéis convocado va a estar también la otra asociación apoyando? Eh, no. Ellos qué? han decidido no asistir y yo por mi parte solamente os digo que respetamos su decisión y, y no te puedo decir nada más respecto a ellos porque claro… ...son ellos los que se tendrían que pronunciar. Pues es una lástima, porque en este caso el autismo lo que... ...si algo necesita es unidad, sobre todo cuando se trata... ...de las familias afectadas y de las asociaciones... ...que a través de esas asociaciones o plataformas... ...ustedes pueden conseguir mucho, pasito a pasito... ...muchas de sus reivindicaciones. Pues vamos a hablar, Carmen, de, de esa marcha... Eh, ...ya tenéis el permiso, Desde, hemos dicho que sale este domingo... ...del paseo de la estación... A las diez y media, eh, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Y por qué el, el lema? ¿Y por qué es el lema de caminamos por el autismo? Vale, pues el recorrido es un recorrido muy cortito, ¿vale? Porque queremos que lo haga todo el mundo que pueda, ¿vale? no queríamos hacer nada, no queríamos hacer una carrera porque efectivamente muchos de nuestros niños eh, tienen movilidad reducida. Entonces, claro, queríamos algo que pudiéramos hacer todas las familias, que en este caso tenemos a una persona, a un familiar con, espectro, con el trastorno espectrofista Pero también queremos invitar a todos los felicitados y felicitanas que nos acompañen este día. Eh, por eso el lema de caminamos por el autismo. Pues muchísimas gracias, Carmen, y damos voz a esos soles que tenéis eh, representados en vuestra plataforma. Gracias. Nada, muchas gracias siempre por, por intentar, por dar más visibilidad que al final eh, y concienciar que al final es lo que nosotras queremos.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 Reicla els teus, cartuchos d’impresora, bombetes led i de baix consum. piles i bateries, acumuladors, sicotecele estrodommestic, CDs i DVDs. Localitza el teu teumini.net més proxim. Es veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Pasei Germanies, Centre de Congressos i Plaza Castella. Mini.net a. Elz. Més a prop. més fàcil. Es un mensaje de UTL y Ayuntamiento. Cinco minutos para llegar a las nueve de la mañana en este viernes 1 de abril de 2022. Hoy cumple 72 años Jimmy Cliff. Nacía en St. James, en Jamaica. Acreditado junto a Bob Marley de jugar un papel fundamental en la introducción de la música reggae en el mundo. Son contemporáneos. Su madre los abandonó poco después de nacer Jimmy. Fue criado por su padre, que trabajaba el campo y se ganaba la vida como sastre. Jimmy recuerda, dice, mi padre se pasaba la vida cantando. No teníamos radio ni televisión y podían vivir, ¿te das cuenta? Uh -huh. Mi hermano y yo tocábamos la guitarra y la batería. Y ese era, sin duda, el mejor entretenimiento. Era lo que recuerda Jimmy Cliff de su infancia con su padre. Hoy cumple 72 años, Jimmy Cliff. Uno de los precursores del reggae en el mundo. Pues Le escuchamos. Felicidades y a disfrutar del reggae. Con Una. esta canción, yo puedo ver ahora claramente. La glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Desde 1991, Teleelch viene ofreciendo en directo y emisión abierta todos los acontecimientos de la Semana Santa ilicitana. Y Desde ese día, instituciones, profesionales y empresas vinculan su imagen de marca a la Semana Santa de Elche, patrimonio cultural ilicitano y reconocido en toda España.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 Son las nueve en punto de la mañana, hemos llegado ya a la tercera hora de este programa La Glorieta que comienza a las 7 con todas las noticias locales y las previsiones para esta jornada de viernes, 1 de abril. Hoy sin duda es, el, es momento, la fotografía, la portada de todos los medios de comunicación serán las gasolineras porque hoy pues eh, llega lo que más se esperaba el que las gasolineras van a bajar 21 céntimos por cada litro el precio del combustible. Así que se espera gran afluencia de vehículos en las estaciones de servicios. Será una de las noticias que estarán muy pendientes de ella los periodistas de este país y también de esta ciudad, ¿por qué no? También estaremos pendientes de los pasos que la Universidad Miguel Hernández está llevando a cabo para conseguir de una vez por todas poner en marcha lo que ya anunció el rector en la comida de navideña su sede cultural en el casco histórico de Elche y es que la Universidad de Elche ha sacado ya a licitación el contrato para alquilar un local en el centro de la ciudad con el fin de abrir su sede cultural por importe de 208.000 euros. Se ha presentado una oferta, la de los propietarios del edificio construido en 1925 situado en la Plaza de Baix y que ha sido hasta hace muy poco las oficinas del BBVA. Y los grupos de la oposición en bloque, excepto el concejal no ha escrito, pues, van a apoyar la nueva movilización que la Plataforma Social por la Cruz ha convocado para el próximo 23 de abril. Nos da más detalles de esta polémica actuación urbanística, la remodelación del Paseo de Germanías, nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 Hablamos ahora de otra reforma de la plaza de la pedanía de la Marina, la plaza de la Guea, porque ya han comenzado las obras para mejorar e incorporar nuevos juegos infantiles sin polémica. Nos da más detalles de esta información nuestra compañera Iciar Martínez.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 Seguimos hablando de más actuaciones también muy destacadas para mejorar nuestros espacios públicos. En, en este caso por, van, ha comenzado ya ese plan extraordinario de cara a las vacaciones de Semana Santa para mejorar el estado de las playas y subsanar los desperfectos que haya provocado los distintos temporales que hemos sufrido en el mes de marzo. Nos amplía la información nuestra compañera Marga García. Muy buenos días.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 Y les comentamos que esta semana, que comenzó en el mes de marzo y que va a terminar en el mes de abril, la Audiencia Nacional ha reabierto el caso sobre el atentado de ETA en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola. El juez ha admitido a trámite una querella contra ETA para que seis exmiembros de la cúpula de la banda terrorista respondan por ese acto criminal en Elche, que murieron, en el que murieron dos personas en Santa Pola, un hombre de 57 años y una niña de seis hace ya casi 20 años. Y la ayuda humanitaria a Ucrania sigue saliendo de nuestra ciudad de Ilche Empresarios particulares, instituciones públicas, eh, privadas y ONG's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 con lo cual pues eso tienen problemas con el covid y sobre todo eso, mascarillas de oxígeno para niños y eh, material de suturas también Tienen muchas heridas también se están, se están quedando sin material para para suturas bien pues las vacunas aquí en España y en Elche pues han podido frenar toda esta última ola la sexta de la pandemia que aunque En, los últimos, en el último balance en la ciudad eh, se ha subido 40 puntos. La incidencia ya sobrepasa los 350 casos por cada 100.000 habitantes, pero estamos muy lejos de los 4.000, pese a que los contagios han descendido ligeramente, al igual que los ingresos hospitalarios, y eso es la mejor noticia, que bajan de la docena. Hay nueve personas ingresadas en planta entre los dos hospitales públicos y dos en la UCI.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 Y lo hemos escuchado en la entrevista que hemos realizado. Mañana se va a celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y la plataforma que se creó en Elche hace tres años, Sole Sin Voz, ha organizado la primera marcha bajo el título Caminamos por el Autismo. Una marcha que tendrá lugar no mañana, sino el domingo. Saldrá del Paseo de la Estación a las diez y media para finalizar en la Plaza de Baix, donde se va a leer...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 y más asuntos el ayuntamiento pues ha renovado el convenio con la Semana Santa de Elche lo que significa que ha incrementado su aportación económica a esta celebración. Ha aumentado en 25.000 euros, por lo que la Junta Mayor va a recibir 45.000. El presidente Joaquín Martínez agradeció el apoyo del Ayuntamiento y dijo también que el equipo de gobierno es sensible también a la Semana Santa, porque se disfruta de una nave para guardar todos los tronos en la ciudad. Lo escuchamos. La municipal, La Semana Santa disfruta en nuestra ciudad. De la nave de Guardapasos junto a San Crispín, que es una infraestructura muy importante y muy necesaria que permite que las 31 hermandades de y cofradías tengan un espacio donde conservar los pasos procesionales y distintos enseres, que en definitiva son patrimonio de toda la ciudad y que necesitan esa infraestructura para poder desarrollar su actividad, así como la sede que tenemos en, el, en la zona de la Portalada. ...donde se realiza todo el trabajo administrativo... ...todas las reuniones, no solo de la Junta Mayor... ...sino de las cofradías, ...y se puede desarrollar ese trabajo necesario... ...como decía, para que se pueda... ...celebrar la Semana Santa. Recordamos que mañana sábado... ...se va a celebrar uno de los actos más destacados... ...previos a la Semana Santa... ...es la lectura del pregón... ...será a las 8 de la tarde en el Gran Teatro... ...a cargo del jurista Álvaro Antón... ...y Teleelch va a retransmitir este acto. El callejero ilicitano cada vez adquiere más nombres femeninos y precisamente la Ruta Lila, que se celebró ayer, ha recorrido calles con nombres de mujer en el Toscar y en diversos puntos del municipio. Esa actividad que organiza... La Concejalía de Igualdad se ha complementado con la apertura del nuevo punto Violeta ubicado en el Centro Comercial del Aljub, un punto que quedará instalado de manera permanente. La popular y querida Lola Puntes, la poetisa escritora Gloria Fuertes o la catedrática de filosofía Margarita Fuster han sido algunas de las protagonistas de la Cuarta Ruta Lila. Pero esta ruta no fue la única actividad didáctica de la jornada del jueves. Ayer, 800 alumnos de secundaria del Instituto Misteri Delch de participaron en una carrera solidaria. La recaudación de los fondos irán destinados a una ONG con proyectos sobre educación infantil y promoción de valores a través del deporte. La carrera de 3 kilómetros por el circuito de running de la Universidad Miguel Hernández del campus de Elche se realizó por la mañana y participaron tanto el alcalde como la concejal de Educación. Coda, los sonidos del silencio, la película que ha ganado este año el Oscar a la Mejor Película, se va a proyectar en los cines Odeón del 1 al 5 de junio. También se proyectará en la Casa Gucci, Belfast o Espíritu Sagrado, la ópera prima del cineasta ilícita Nochema García, que este, por cierto, se llevó también el premio Feroz. Este jueves ayer se presentó la programación de las de los Odeón para el próximo trimestre. Incluye también películas de doblaje para personas con deficiencias visuales o documentales como el de El niño de Elche, donde el artista ilicitano Francisco Contreras cuenta su historia personal y profesional. Odeón vuelven a abrir sus puertas con tres sesiones de cine por la tarde, es lo que destacó ayer la concejal de Cultura Amargantón.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 por no eh, equivocarse eh, en los pases, que serían, como he dicho, a las cinco y media y a las ocho y media. Y terminamos nuestro relato informativo con la sección Foro Empresarial. Iciar Martínez entrevista hoy a Isidro Caballero, miembro de la Junta Directiva de Jovenpa y presidente de Desayuno de Negocios. En Telegs Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo.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 ...47-09-15-13... Buenos días, abrimos este foro empresarial marcado por una situación actual de subida de precios, de huelga de transportistas y también de esa guerra en Ucrania. Momento realmente complicado para los ciudadanos y empresarios, para la población en general. Así que hoy tenemos con nosotros a Isidro Caballero, él es el presidente de Desayunos de Negocios, pero también miembro de la Junta Directiva de Jovenpa y director de Ford. Los bienvenidos a Foro Empresarial, Isidro Hola, buenos días Isi Isías, muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos cómo estáis viviendo estas consecuencias de esta situación tan actual, tan complicada de escalada de precios y de huelgas. Pues a ver, eh, la verdad es que tenemos un escenario a nivel empresarial bastante complejo y con mucha incertidumbre. Si bien es cierto que, que acarreamos ya una situación anterior, venimos de una pandemia, de un volcán, de un barco cruzado en el canal... Mm. Son muchas muchas trabas para la, la empresa en general y, sobre todo, para el que emprende. Uh -huh. Por eso es importante, bueno, pues como decía antes, el asociacionismo entre las empresas pues para hacer palanca y salir de esta situación en la cual nos encontramos, que es, que es muy compleja. Uh -huh. Sobre todo incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Hablabas de ese asociacionismo. Eh, por ejemplo, en Jovenca se multiplicarán aquellos esfuerzos de los empresarios jóvenes ¿no? que han decidido emprender en este momento que tú nos describías. Pues sí, la verdad es que Jovenpa es una, una asociación, en la provincia de Alicante tiene 600 socios y es curioso porque la verdad es que somos una provincia que tenemos la suerte de tener un gran talento joven, uh -huh. puesto que hay empresas que empezaron su andadura a final del año 2019 y a menor de marzo, como todos, se vieron sorprendidos por la situación del COVID y, bueno, a fecha de hoy son empresas que han crecido y que están facturando incluso fuera del territorio nacional, con lo cual, bueno, pues eh, hay empresas que empezaron y, no, y han tenido que cerrar pero los medidores que tenemos en Jovenpa eh, son positivos, uh -huh. a pesar de la situación que estamos viviendo, con lo cual tenemos la suerte, como decía antes Isidia, de, de tener una, una provincia, una, una gente con mucho talento y con mucha proyección. ¿Qué mérito a pesar, tiene? A, a pesar que no son los tiempos eh, idóneos para esta, para esta aventura empresarial, nosotros uh -huh. sabemos lo que cuesta levantar o montar o partir de cero, ¿vale? desde la financiación, eh, la proyección que es, es de es alabar eh, esa ese tesón que tiene la gente joven joven en cuanto a, a nivel empresarial porque también nos hemos dado cuenta que hay mucho emprendedor ya no tan joven en, en el dni claro. que por las circunstancias de las cuales venimos han tenido que empezar su andadura como empresarios uh -huh. y a lo mejor ya no son tan jóvenes ¿eh? ya tenemos Algunos ya pintan canas, pero bueno, uh -huh, uh -huh. la situación es la que manda. Sí, de todo esto imagino que también hablaréis en esos desayunos de negocios, ¿no? Donde las Correcto. empresas pues, de diferentes sectores se reúnen, hacen sinergias y también estrechan lazos, entre otras cosas. Ahí estamos. Eh, el desayuno de negocios tenemos la suerte de ser una asociación con representantes de diferentes sectores. Eh, y bueno, pues nos reunimos cada dos jueves en el restaurante Los Almendros, ahí en Torrellano. Y la, y la finalidad es eh, tejer eh, alianzas estratégicas, construir puentes para sumar sinergias y bueno pues escucharnos unos a otros y compartir y ayudarnos mutuamente. Al final somos una gran familia en la cual bueno pues eh, nos escuchamos, nos, nos hablamos y al final muchos de, de nosotros, entre nosotros mismos y con otras asociaciones externas, ...pues firmamos esas alianzas que nos permiten seguir vivos en el mercado. Claro, en una situación como la actual todavía mayor beneficio o otra alternativa, ¿no? Claro, el foco de negocios, y estamos orgullosos porque este año hacemos diez años... ...y hemos uh -huh. sobrevivido hasta esta situación, o estamos sobreviviendo de una forma eh, valiente... ...es eh, dinamizar el negocio local e incluso provincial. Uh -huh. Y más allá, empresas que tengan cobertura nacional también con lo cual, bueno, pues toda la empresa que se asocia o asiste o nos acompaña, al final le tenemos la mano para que pueda seguir sumando. Uh -huh. y, y Isidro, eh, usted es el director de Forlo, ¿qué, qué servicios sí. presta, presta esta empresa? Bueno, nosotros en Forlo eh, somos una consultora especializada en los servicios normativos de la seguridad de la información. Tenemos un portfolio con 15 servicios, en los cuales, unos son obligatorios para todo tipo de empresas, ...independientemente de cuál sea su actividad... ...su tamaño o su morfología... ...y otro que ya dependiendo de estos de estos datos... ...pues tiene otro tipo de servicios... ...bueno, tenemos una, un gran equipo humano... ...que es lo que hace grande a la empresa... ...yo soy director de una parte... ...hay otros directores en uh -huh. otros sectores... Eh, ...al final, decía antes, somos una gran familia... ...y lo que hemos valorado en esta situación... ...es el compromiso de todos los trabajadores... no, ...con la marca, con la empresa... ...y al final nos permite estar vivos... Es una consultora referente en el sector, tenemos varios premios como que nos catalogan como, como ello, como referente en el sector de la ciudad de la información, y bueno, seguimos creciendo. Yo creo que, que la actitud del empresario, sea joven o sea ya de una dilatada experiencia en el mercado, es, eh, a pesar de las circunstancias, y aunque sea una utopía, voy a decir, eso es positivo, sí, sí. Aunque, aunque lo que tengas alrededor veas que no es positivo pero bueno yo creo que me gusta mucho el café y, tía, y cuando tomo café me gustan los azucarillos que vienen frases de estas típicas de, ¿eh? de gente es verdad gente inteligente ¿eh? una que siempre me ha marcado como como como ya no como emprendedor sino como como luchador no como, como porque yo creo que cualquier empresario es emprendedor cada día que sigue abierto es emprendedor porque mm. lo que hacía 10 años ya no vale hoy tienes que seguir eh, renovando actualizando, y demás mm. pero bueno una frase que dice que tú no puedes elegir la dirección del, del viento ...y aprovechando que estamos en una zona costera... Uh -huh. ¿eh? ...pero sí que puedes ajustar las velas para de decidir dónde quieres ir... con lo cual yo creo que eso es una frase que... ...a nivel empresarial nos no, no valdría todo ¿no? A veces viene la, el viento de lado... ...pues te tienes que poner donde no te dé... ...o aprovechar esa fuerza para, para ir a otro sitio... ...al final yo creo que todas estas situaciones lamentables... ...como, la, la, como tú bien decía antes, la guerra, la subida de precios... es, es insoportable casi... Pero bueno, hay que sacar la, la positividad, ¿no? Si a mí me dices hace tres años el teletrabajo, Uf. yo no lo hubiera firmado. Sin embargo, claro. ahora es una de las partes más importantes de nuestra forma de trabajar, ¿no? Desde luego. Por, por lo cual, bueno, pues ahorras costes, ahorras esfuerzos y al final, bueno, pues rentabilizas esa, esa herramienta, ¿no? Al final uh -huh. hay, que, hay que adaptarse a la situación, no es otra cosa. Sí, desde luego. Pues Isidro, muchísimas gracias por participar Hola. con nosotros en Foro Empresarial, por hacer esta radiografía de la situación y por eh, este granito de arena que, que aportáis para, para en tiempos de vendavales, como tú decías, pues hacerle frente de la mejor manera posible y que la merma sea la menor posible. Bueno, muchas gracias muchas, Isidro. Muchas gracias a vosotros porque también hacéis una gran labor. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu Seat Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.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 pues con dos actores que van a protagonizar una obra que se va a representar la próxima semana en el Centro Cultural del Escorchador. Antes de dar paso a estos actores tenemos que ponerles en contexto, porque esa obra de teatro es del ilicitano, el escritor y dramaturgo Tomás Ferrando. ...que ha recibido numerosos premios de poesía... ...en 2017 se proclamó Premio Nacional... ...de las Letras Isabel Agüera... ...en la modalidad de teatro... ...con el último pensamiento de Ron Carter... ...y precisamente con esta obra... ...es la que el grupo de teatro amateur... ...La Baranda, que lleva 25 años actuando en los escenarios... ...va a representarla... ...en el Centro Cultural del Escorchador los días 8 y 9 de abril... ...y ahora sí, presentamos a los eh, actores principales... ...ellos son Paco Pedahile... ...muy buenos días Paco... ...buenos días, ¿qué tal?... ...y Alberto Gavara... ...buenos días... ...buenos días Paco y Alberto... ...bien pues eh, vosotros representáis a Ron Carter... ...¿quién es Ron Carter?... ...Ron Carter soy yo... ...y, y Alberto Ron... me diría yo... ...Ron Carter soy yo... ...Ron Carter somos todos en realidad... ...porque la historia que se cuenta... ...bueno pues es una historia... ...que aunque parte de la imaginación... ...de este gran escritor que es Tomás... ...es una historia que podría ser... Eh, ...la historia de muchos... ...porque es una historia real... ...está basada en hechos... ...que desgraciadamente nos toca vivir... ...que es la pena de muerte... O sea que es un preso. Exactamente, es un preso. Somos presos los dos en el corredor de la muerte. Uh -huh. Y esto, pues teniendo en cuenta que todavía hay alrededor de 55 estados donde está vigente la, la pena de muerte, pues al final resulta que pues que somos todos, porque no nos podemos quitar de la cabeza ese preso español que estuvo también ahí y hasta hace poquito que le, le revisaron la condena uh -huh. y le han dado la cadena perpetua. Pero, pero sí que estuvo ahí en el corredor de la muerte. Entonces yo creo que eso, Ron Carter soy yo en la obra, pero al final Ron Carter somos todos. Alberto, ¿por qué vuestra directora, la directora del grupo La Branda, escogió esta música como banda sonora? Vamos a escucharla un segundo. Es significativo el violín de la sí. película Lealista de Schindler, eh, del holocausto nazi. ¿Por qué? ¿Por bueno, qué ella, para eh, para el, el último pensamiento de un preso, Ron Carter. A ella esta canción, la verdad es que le, le trae esos recuerdos del silencio ¿no? que puede haber en una, en una prisión, en un corredor de la muerte, y al extremo que les puede llevar a, a los presos que allí están. Uh -huh. sí. eh, qué bonito ¿no? la definición el silencio de un corredor eso es lo que vais a reflejar la baranda, ¿cómo lo vais a reflejar en el escenario? porque tengo que deciros o tengo que decir a los oyentes que vosotros sois un grupo amateur pero lleváis 25 años sí. no sé por qué no os habéis hecho profesionales ya, porque en vuestro palmarés hay más de 100 premios y reconocimientos Y los que más premios os ha acumulado es precisamente la obra de teatro Presas. Presas, sí, con nuestro querido grupo lo de, lo de Exactamente, lo de los barrotes carcelarios os va muy bien. ¿eh? Sí, se ve que estamos obsesionados con eso. Pues es curioso porque eh, para celebrar este 25 aniversario, Eh, ...habíamos tirado por otra línea, totalmente diferente... ...queríamos celebrarlo haciendo un homenaje a Daniela Fechermann... ...que fue la, la autora de la primera obra, Ejercicio de Olvido... ...que el grupo hizo hace 25 años... ...y empezamos con, con, con ello, pero Alberto trajo un texto de Tomás... ...que dijo ah, eh, nos lo propuso, lo, lo leímos y dijimos... ...ay, es que esto hay que contarlo, es que habla de la libertad... ...por eso esta música también está relacionada un poco con la libertad... Con la libertad, pero no entendida solo como esa libertad fuera de las rejas, sino también como una liberación personal, porque en la obra también se habla mucho de la liberación personal, que también forma parte de la libertad, y la libertad de elegir. Qué ganas tengo de que me contéis el final, pero no lo vais no, a hacer, porque no, sí, no, hay, hay, no, hay, no, hay que ir al escorchador. Sí. Os iba a preguntar precisamente, eh, Tomás Ferrando, qué tiene que ver con el Grupo La Baranda. ¿Solamente amistad? Sí, bueno, ya Alberto. Tomás le conozco hace muchísimos años, he hecho otras cosas con él, eh, Tomás también pertenece y tiene un grupo de teatro que se llama Pasión Irreversible, sí. eh, con el que también muchas veces ha colaborado aquí en neche con varias ONGs, entonces yo le conozco ya desde hace muchísimos años. Él me habló de, este, de, esta, de esta obra hace como tres años y fue a hablarme y dije, esta obra hay que llevarla al teatro ya, tengo ganas de, de, de cambiar de registros, tengo ganas de, de hacer un drama porque es una obra, es una obra dramática uh -huh. eh, y desde el primer momento que me pasó el texto yo me quedé encantado y dije, esta obra es el momento de hacerla. Pues precisamente él tiene la primera novela que publicó en 2019, eh, eh, Sin ayer. Sin ayer. Mm. Precisamente fue escogida por el Ministerio del Interior para un proyecto también de cárceles, eh, de una sí. campaña en las cárceles eh, españolas. Sí. O sea que para vosotros Está es uno de los, de los dramaturgos que mejor reflejan quizá lo que pueda pasar en un corredor de la muerte. Sí, lo, yo creo ¿Es que el, lo... el mayor defensor Tomás Ferrando con sus obras de eh, la, la no pena de muerte, la, la abolición de la pena de muerte? A ver, Yo no sé si es el mayor defensor, pero desde luego lo ha conseguido de una manera magistral, ha conseguido reflejarlo de una manera soberbia, entonces eh, creo que lo colocaría en el top de, de los defensores. Además te debo decir también que la vinculación con la, con la baranda de Tomás también está con una relación muy estrecha con Sonia Sierra, que es, que es la directora porque además ya ha trabajado con ella en varias ocasiones, ya ha contado con ella para dirigir otras uh -huh. de, sus, de sus obras como por ejemplo Hora de cerrar, entonces bueno pues ahí, ahí, ahí sí que se han establecido muchos vínculos con Tomás. Uh -huh. Y para hacer ese papel de Ron Carter que es imaginar eh, sale de la imaginación, no existió, pero sí lo que vosotros contáis en el escenario, eh, ¿cómo os habéis preparado, Alberto? Y Paco? Empieza tú. Habéis empieza leído tú. muchas entrevistas empieza, de condenados a muerte. Nos hemos preparado muchísimo. Hemos visto mucha, eh, muchos vídeos, mucha documentación. Queremos que, que tanto la puesta en escena como el texto sea totalmente real. Eh, y entonces sí que, sí que ha llevado un tiempo de preparación, eh, preparar los personajes, porque los, perso los dos personajes son muy diferentes. Eh, y, y claro, tienen un, son antagónicos, pero a la vez tienen una fuerza y una unión impresionante, eh, porque son, eh, son compañeros de, de, de corredor. Ellos no se ven, pero... Pero, pero están continuamente ahí, la unión que tienen entre ellos dos es impresionante. A mí debo decir que lo que más me ha costado es perder 15 kilos. <risa> <risa> ...que era una cosa que decía... ...bueno, hay que darle un poquito de credibilidad... ...a esta historia... ...y eh, tan lozano... ...no se me veía muy creíble... ...pero así vamos que... a ver... ...es que vuestra directora no os da, no os da caña... ...hombre, sí. a ver, claro... Sí. Por ...para eso. adelgazar... ...siempre se adelgaza... Es ...cuando que... hay que fue, ...bueno, en realidad fue una propuesta que yo... Que, ...a ver, yo lo, lo hablé con ella... ...le dije, vamos a ver, Sonia... ...yo sé que esto es un reto para mí... ...perder en tan poco tiempo... ...en dos meses y medio... Eh, uh -huh. ...este peso pero yo creo que lo voy a hacer, y ella me dijo, por supuesto, puedes conseguirlo, ya estaba ahí animando y, y sí, sí, sí que los he, los he perdido. ¿Y dónde habéis estrenado, dónde habéis ensayado? ¿Vosotros la baranda dónde ensayas? Pues a ver, nosotros tenemos un, un local que además, mira, aprovecho la oportunidad para dar un agradecimiento muy fuerte al Colegio López de Vega de, de Elche porque ellos desde hace muchísimo tiempo, desde, bueno, desde que empezamos nos dieron un local que es que pertenece a ellos, está arriba de lo que es la zona la guardería del colegio, uh -huh. en, la, en la última planta y ahí hemos ensayado siempre ha sido nuestro nuestro espacio, así que nada, desde aquí muchísimas gracias al colegio. Sí. Si estáis ensayando en un colegio, eso significa que hacéis actividades también. Para los colegios o institutos, estáis vinculados a la comunidad educativa? De forma de guru, o sea, como, grupo, como la baranda, grupo la baranda. No, eh, ya de forma personal, Paco ah, sí, es está docente. muy vinculado. Es sí. docente, eres docente. Sí, soy ¿Y tú, docente. Alberto? No vivís de esto. Sois amateur. No, yo ¿Qué? soy diseñador de moda. Vaya qué profesiones, hmm. que profesiones que tiene mucho que ver también con el escenario. Eh, sí, sí. Una pregunta, no podéis contarme el final, pero ¿tiene algo que ver que Ron Carter sea o no culpable del de crimen que cometió? Wow, qué preguntaza. Sí, sí es una pregunta <risa> impresionante. Es que va luego la segunda. Qué preguntaza, porque, bueno, a ver, partimos de la idea de lo que te comentaba antes, que es una obra que habla de la libertad y también habla mucho de la presunción de inocencia entonces durante la obra pues bueno se cuenta que efectivamente los dos estamos ahí condenados a, a, a pena de muerte porque somos culpables pero vamos a dejar que el público ya. decida vale. última pregunta el hombre más odiado de, del planeta en estos momentos es Vladimir putin debería, <ríe> debería ser condenado a pena de muerte? Sos tú o yo. Es que es una pregunta. Por los actos criminales que sí. se están cometiendo en un país. Yo, Ucrania. bajo mi punto de vista personal, sí. Paco? Vaya, va, va a ser, Tomás va, Ferrando te va a dar, ¿eh? Ya, Alberto. Va, va, va, va Pero, a estar relacionado con nuestros personajes. Yo, desde mi punto de vista, no. Dejo la banda sonora. Que decida el oyente. Gracias. Gracias, Gracias a ti. A ti. la glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. Like Implantología dental. Diseño de sonrisas. Resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental doctora Paola Paz.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 I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, my hands are shaky and my knees are weak. I can't seem to stand on my own two feet. Who do you think? Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Ooh, Ooh, yeah, yeah, yeah Well, please don't ask me what's on my mind I'm a little mixed up on the field fine. When I'm near the girl that I love the best My heart beats so it scares me to death When she touches my hand, what a chill I got Her lips are like a volcano that's on I'm proud to say that she's my buttercup I'm in love I'm all shook up ooh, ooh. Ooh. Yeah, yeah, yeah. My tongue gets tired when I try to speak My inside shake like a leaf on a tree There's only one cure for this body of mine That's to have that girl and her love so fine She touch my head and what a chill I got Her lips are like a volcano that's hot I'm proud to say Mamilu Amor Shoka, Mm. come I'm in love. I'm all Mm. Mm.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 Son las 9 y 42 minutos de la mañana, estamos ya en, los, eh, en la recta final del programa La Glorieta de este viernes 1 de abril. Hoy, sin duda, la noticia más esperada llega porque las gasolineras tienen que rebajar 21 céntimos por cada litro el precio del combustible. Así que hoy se espera una gran afluencia de vehículos en las estaciones de servicio...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 ...y que ha sido hasta hace muy poco... ...las oficinas bancarias del BBVA... ...también les hemos estado contando desde las 7 de la mañana... ...que continúa saliendo ayuda humanitaria de Elche hacia Ucrania... ...Día, va a enviar dos de sus ambulancias cargadas de material médico... ...sobre todo de mascarillas de oxígeno... ...al hospital de Leópolis... ...porque allí carecen de todo... ...las donaciones de empresarios y particulares... ...van a posibilitar este envío... ...que saldrá la próxima semana... ...para llegar hasta la frontera... ...y entregar las ambulancias... ...al ejército ucraniano... ...según nos ha contado... ...el coordinador de día... ...también... ...se ha puesto en marcha... ...un plan extraordinario de limpieza... ...para poner a punto... ...el litoral ilicitano ...después de sufrir... ...esas consecuencias de los temporales... ...que hemos tenido... ...en las últimas semanas, en el mes de marzo que se ha convertido en el mes más lluvioso... ...pues de casi todos los tiempos... ...y el dispositivo está formado, lo ha dicho el concejal de mantenimiento... ...por 15 operarios que trabajan intensamente en la limpieza retirada de la ribazón... ...y de los residuos arrastrados por el temporal con el fin de mejorar la imagen... ...de nuestras playas de cara a estas vacaciones de Semana Santa...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 que ya han llegado fondos europeos eh, líder de la convocatoria de 2021. Se han recibido casi medio millón de euros por parte del Grupo de Acción Local y ese dinero se va a repartir para emprender 14 proyectos. ¿Algunos? ...aquí en el Camp Delch... ...como la ampliación de, un, de la terraza y salón de un restaurante... ...o la puesta en marcha de una finca para eventos y turismo sostenible... ...y en cuanto a los proyectos que han solicitado las entidades públicas... ...tenemos también dinero para un embarcadero en el, una pasarela, pasarela... ...en el Parque Natural de Londo... ...y también para la implantación de un carril rural en la pedanía... ...un carril bici rural en la pedanía de las vallas también les hemos contado o les hemos recordado mejor dicho que mañana sábado se celebra el principal acto de la cuaresma el pregón en el gran teatro a las 8 y que Teleilch lo va a retransmitir y el domingo hay una marcha a las 10 de la mañana saldrá del paseo de la estación llegará a la plaza de Bais de la plataforma Sole sin voz una plataforma dedicada a la atención de los eh, ...niños y niñas con espectro autista... ...y esta tarde a las 8 en la parroquia de San Juan... ...y con entrada libre, el en Cambra recupera después de dos años... ...sin celebrarse sus responsorios de tinieblas... ...de Tomás Luis de Victoria... ...lo trasladan, lo adelantan a la Semana Santa... ...así que eh, si ustedes quieren escuchar una tradición que se perdió y que el Cor de Cambra lleva 22 años cantándola. Eran, son la música de la Edad Media que sonaba en las iglesias, concretamente es música que sonó también en el barroco en la Iglesia de Santa María durante la Semana Santa para representar en motetes pues la pasión de Cristo. Son algunas de las previsiones para... ...este fin de semana... ...también les recordamos... ...que hoy viernes... ...tenemos eh, esa junta de gobierno... ...esa reunión del equipo de gobierno... ...y estaremos muy pendientes... ...y nuestra compañera Marga García... ...vendrá a contarles en cuestión de minutos... ...las noticias de la jornada... ...las previsiones... ...y eh, el repaso a la actualidad local... ...eso será a las 10 de la mañana... ...nosotros pues seguimos... ...todavía tenemos algunos minutos... ...para disfrutar de la música... La mejor noticia es que hemos llegado al viernes, todavía no ha entrado el frío, Vicente Bordonado en su previsión meteorológica nos ha, ya nos advierte que a partir del domingo caen en picado las temperaturas, llegará el frío en esta primavera, pero se marchará pues el próximo miércoles, parece que va a volver el buen tiempo. Así que tenemos tanto hoy como mañana para disfrutar pues, de una temperatura, hoy alcanzaremos una máxima de 16 grados. ...en fin, y además tenemos rebajada el precio de la gasolina... ...vamos, que tenemos motivos... ...para bailar esto de la felicidad, de Ícaro. invade la curiosidad... ...tengo una pregunta, tengo que me invade...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 La ba ba ba la ba ba ba la ba ba ba la la felicidad ah la felicidad ah la felicidad Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán. I was Hola, sóc Organic. Sóc el nou contenidor marró que pronto arribarà a Elch i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i tovallons bruts o xicotetes restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els convertirem en compostatge per alimentar els nostres jardins i contribuir amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en Femelch.net. És un missatge Elche i Ajuntament d'Elge. Ja saps, tot el que es descompon, al marró.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 preciosa versión de la canción Los Secretos. Eh, nosotros nos despedimos con ese deseo poder eh, el próximo lunes levantarnos, despertarnos en otro mundo, pero a vuestro lado os esperamos aquí en La Glorieta. Hasta el lunes, buen fin de semana. La Glorieta